Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana tocamos un tema en particular. Y últimamente venimos hablando mucho de la actualidad, de las noticias, de lo que vemos en los medios de comunicación y de los temas de los que nos ocupamos, las radios comunitarias, porque nos interesan como le interesan a nuestro pueblo. Y nos venimos olvidando un poco del arte, de la cultura, y por eso en el programa de hoy vamos a casi que íntegramente a hablar de música. Vamos a conocer a músicos populares de distintos lugares de nuestro país que seguro no conocemos, pero que existen y hacen cada día arte para el pueblo. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy.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 Te curan un poco, te dan aire, te dan placer. Ese placer al que todos tenemos derecho, aunque a veces nos pretendan hacer creer que el pobre, los pobres, no tienen derecho al placer. Lo que pasa hoy en nuestro país confirma que cuando peor lo pasan los pueblos es cuando más sentimiento se manifiesta en su arte. Y cuando peor la pasa un pueblo, más necesidad de expresarse a través del arte hay. Como lo está haciendo Daniel De Vita, el rapero conocido también como Doble D, que pinta y denuncia con rimas lo que pasa en el país. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar, hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Otro despido más, más, tico más, picos más, ganancias para más, ricos drásticos, cánticos... Evidencia un dolor romántico, dedicado a corazones más fríos que el ártico, cortan presupuestos, el estado barato, los ñoquis que desaparecen son los de tu plato. Odian la grasa, son un gobierno magro, quitan retenciones, devalúan tu salario. Lloran los barrios, festeja el agro, liberan el dólar y encarcelan a milagro, te fifa la tarifa mensual, vino con plus, es hora de pagar o voy a pagar la luz, mega empresas colocan de ministros a sus tíos, sí o sí, así, bolsillos quedarán vacíos, Si sí, opinan, voces críticas, castigo, la nata está Miami, Victor Hugo es despedido, usurpan el asca, se cagan en la ley, toda la información es controlada por el rey, hegemonia absoluta, Infecta tu cabeza, todo se va la mierda. Pero a nadie le interesa Intento concreto Jueces por decreto A la corte suprema Empleados de Mañeto Mauricio es solamente un instrumento Del grupo conocido como instrumento de viento El tormento se avecina Y se entera la vecina Que el FMI monitorea a la Argentina Pero no lo comprende Y festeja a la abuela Que ya no está la yegua que cortaba su novela y huela la ni argentina Vamos quedando lejos de América Latina Y nuestros gobernantes recriminan A Venezuela por Leopoldo y no a Inglaterra por Malvinas La gente se confunde Pocas nociones y la industria se funde Importaciones, se rifan los satélites Lamento, yes. Mañeto y Clarín ahora se quedan con Excel y que lo nombro Mañeto. Porque odia que lo nombren Y detrás de políticos nefastos él se esconde Pero aunque esté en el borde sabemos que es el conde En nuestro país el mago Dios del nuevo orden con la CIA Sus espaldas y un despliegue magnífico para que vuelva el alca. Tratado del pacífico, y ahí soy específico. Vas a besar la suela. las suelas. Provincias de esta tierra van a ser sus mujerzuelas. Pero no me denigro, negro, no trago vidrio. Cada pibe con un libro genera equilibrio. Puedo verlo en cada pueda comprarse dos millones que los compre pero nosotros no, somos de la prole y sabemos bien que solo el que labura come no nos distrae el cobre, no importa cuánto cobres los ricos son ricos porque el pobre odia al pobre y nos hablan de unión, pero quieren sangre la grietas con aquel que quiere vernos pasar hambre pero aunque nos entreguen en lo oculto no existe dictador que doblegue un pueblo oculto Daniel, realmente lo no cierra Daniel De Vita en el micrófono mi hermano chino Tony está en el ritmo Está la resistencia Sé muy bien lo que quiero y no quiero globos En el Expreso Parco su voz se escucha Y ahora vamos al noroeste del país Y la música bien jujeña de La Sonata Se viene René Caiconte desde la radio La Voz del Cerro Los nuevos sonidos del folclore popular jujeño vienen tocando fuerte las puertas del reconocimiento de su tierra, la tierra a la que rinden homenaje en cada canción. Sí, la Sonata es el grupo que ideal, que me gusta a mí. La Sonata, integrada por Hugo Aldonate en voz y arreglos vocales. Edgardo Escobar en primera guitarra, charango, compositor y productor Y Rodrigo Costas, primera voz y guitarra Es el proyecto indispensable para la identidad de una región revitalizada por sus hijos Rodrigo Costas, primera voz Creo que la Sonata eh, trabaja mucho para este proyecto, trabaja mucho eh, desde que arrancamos este, y si tardamos, el tiempo que se tardó fue porque por ahí por razones económicas o otras cosas, o trabajo también, que por ahí nos hacía que avancemos despacio, pero bueno, eh, caminando, pero llegamos hasta aquí. La trayectoria y la amistad, una virtud de un grupo. Cada uno tiene un camino recorrido ya en diferentes grupos, En el caso, por ejemplo, de Hugo, que fue integrante mucho tiempo, muchos años de, de dúo Los Norteños. Edgardo, que trabajó bastante tiempo también con la cantada y yo anduve por Chilcán muchos años. Y bueno, la música en esa época ya, ya nos conocíamos, pero después de muchos años podemos encarar este proyecto. Así que bueno, pero, pero sí, la amistad ya, ya, ya la teníamos. Corazón de papel te llevas en tu piel. Mis ilusiones, ya no puedo seguir aguantando por ti. Mi camino se va denunciando tu ser, ya no te nombra Pero vuelves y soy un esclavo de amor, sigo a tu sombra, sigo a tu sombra ah, Amor Y hoy ya estamos a un mes de sacar nuestro primer material eh, Tiene 12 canciones, de las cuales 11 nos pertenecen Una hicimos un cover de un... Este, de un ritmo de guayno viejo que grabó las voces de Orana hace muchísimos años que nosotros decidimos traerlo un poco porque nos gustaba la canción y bueno, así concretamos 12 canciones para el disco pero nos pertenecen las otras 11 y bueno, las canciones hablan de amor hablan de la tierra, hablan de Jujuy este, nombran, nombran todo el tiempo al amor, ¿no? Y los ritmos cuando lo escuches te vas a dar cuenta que es un disco netamente jujeño. Uh -huh. eh, Conta con ritmos de guaynos, carnavalitos, este, hay un chuntunqui boliviano. Está armado con instrumentos andinos, eh, una mezcla de, también este, moderna como son las guitarras eléctricas. El proyecto de la sonata con referentes del folclore jujeño y música de nuestra tierra también requiere de un material de difusión, en este caso su disco Sin Dudas que no se pudo grabar en Jujuy y tuvieron que hacerlo en otra provincia Edgardo Escobar, primera guitarra En el 2014 nos juntamos los tres y, y con la propuesta esta no teníamos músico había que armar las canciones, algunas canciones faltaban en componer este, todo un proceso muy largo y, y, y nos cansó realmente en el 2014 trabajamos mucho para hacer la preproducción en el 2015 ya hicimos la preproducción del disco y, y bueno, lo terminamos de grabar en diciembre por lo pronto el futuro de los proyectos populares del folclore Parecen inciertos en Jujuy, pero hay un numeroso caudal de artistas jujeños que con trabajo, identidad y esperanza son el homenaje a nuestro pueblo y que son reconocidos por la gente. Nosotros hoy este, estamos permanentemente componiendo, así como se componen cosas que sirven y cosas que no sirven, pero queremos llegar a un segundo disco quizá más preparados que en esta ocasión. Sale una primera tirada y después si la propuesta se da en algún momento de que se vuelva Que vuelva a salir con un sello Sí, bienvenido seas sí. Recuerden, la sonata ¿eh? Los músicos que nos presentaba Nuestro compañero René Caiconte Desde la voz del cerro de Jujuy En el Expreso Parco. Y de Jujuy vamos ahora a Santa Fe, donde un grupo de pibes de uno de los barrios más pobres de la ciudad y también del país eligieron la música y gracias a ella alcanzaron alto vuelo para poner sobre todo la dignidad bien alto. Belén de Grossi y esta historia desde FM Chalet. Otra noche más, otra noche en el barrio, otra, otra noche en el barrio, en el barrio, otra más, otra noche en el barrio, con los pibes, otra noche en el barrio. Otra noche en el barrio, en el barrio de saqueaza misteriosa, mucho frío, poca gente, la calle está tenebrosa, solo se ven los pibes en busca de la poderosa, mirando pa todos lados, luna llena y peligrosa. No se acosa. Eso que suena de fondo son los amigos de Alto vuelo, raperos, comunicadores, Valladores modernos. ...a un poco de todo. Eliel y Nahuel forman parte de ese grupo de pibes del barrio Alto Verde... ...que un día entendió que la música podía servirles como fin... ...y como medio para expresarse, para denunciar... ...para comunicar y para transmitir. Alto Verde es uno de los barrios más populosos de Santa Fe. En los últimos años se ha transformado en la cuna... ...de los proyectos sociales y culturales comunitarios más interesantes y el experimento de nuestros amigos raperos no es la excepción. Para ellos, lo que hoy se ha transformado en un proyecto educativo y comunicacional empezó como un juego entre pibes. Y nosotros empezamos, bueno, yo personalmente como a los 12 años, pero bailando, bailando break dance, Bailamos en el barrio, por ahí en festitas, así que se hacían. Después yo, yo me quiebro, me quiebro una muñeca y... Recuerde que dejamos de bailar, aparte atrapó más la música. El tema era que nosotros siempre, o sea, no queríamos bailar una música que diga cosas feas por ahí. Claro. Entonces empezamos a hacer nuestra música, claro. a escribir nuestra canción, En ese tiempo, me acuerdo que escribimos la primera canción eh, que era del barrio también, uh -huh. y como que fue el boom en ese tiempo ahí en el barrio nomás, pero nunca salió del barrio esa canción. Eh, y en ese tiempo, ahora, o sea, todo el mundo escucha rap, claro. ahora, hoy en día, acá en Santa Fe, en Argentina, pero en ese momento no, eran, era difícil conseguir un tema de rap en, en español, así, más que sea poner acá Argentina. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tema, en, en Alto Verde se hizo reconocido, fuimos por todas las escuelas, ¿me acuerdo, viste? Fuimos por todas las escuelas can, cantando ese solo tema porque era el único que teníamos. Y de ahí, de ahí bueno, a partir de ese tema, como vimos que eran era más copado, digamos, cantar lo que nosotros vivíamos, porque también lo sentíamos nosotros Desde el principio, y no sin sus contratiempos, los chicos de Alto Vuelo se propusieron encarar el proyecto musical la única manera en que podían concebirlo, como un trabajo en grupo y entre amigos. Yo tengo algo que siempre yo hago algo y ya quiero que esté mi amigo conmigo, ¿entendés? Claro. Entonces como que sabíamos que si volvíamos a hacer eso íbamos a volver a conectarnos todos que estuvimos re perdidos y re separados por, por esto que te digo, que por ahí cada uno agarró su camino, cada cual uh -huh. hizo la suya. A mí personalmente me pasó algo groso, uh -huh. algo grave en mi vida que nunca más, o sea, me alejé de eso y como que por ahí agarré un poco más la calle. Claro. agarré la calle y me alejé un poco de lo que es la música y que bueno cuando me alejo yo se, se se aparta el grupo entero porque nadie más hizo nada entonces como que volver a hacer esto me acuerdo que volvemos escribimos ese tema el tema de la protesta uh -huh. lo escribimos hoy ponele lo escribimos hoy lo grabamos toda la madrugada sí. al otro día al otro día antes del mediodía van y me buscan a mi casa que iba a Noti 13 a Alto Verde que nos quería hacer una nota Imagínate, Notitrés en Alto Verde no, Nunca jamás fue una cámara de Notitrés en Alto Verde Claro, me entendí y, ent y por el motivo encima Y claro. aparte no solamente por nosotros Sino también por los chicos de la voz del pueblo claro. Que también fueron cuando yo te digo Que arrancamos los 12, 13 años nosotros Ellos también De cantar en la calle, en la vereda A cantar en festivales Y hacer ser escuchados y demandados en todas las radios Ese fue el camino que se les abrió cuando entre los distintos barrios de Santa Fe se empezaron a escuchar letras que no se sentían en otros géneros ni con otras voces. Quizás es eso lo que hace tan interesante este experimento, como desde un inicio esos chicos, pibes primero y adultos después, entendieron que lo más importante era cuidar el mensaje. En la música a veces me preguntan... ¿Por qué nosotros no cantamos otra cosa para estar más pegados? ¿No cantan canciones de amor, ponele? No cantan canciones... Oh, sí, cantamos canciones de amor, ¿También? pero no Pero no cantamos, ponele. No le decimos a la piba, sacate la tanga. Claro. Lo que quiero decir, ¿me ¿entendés? Vamos por otro punto, por ahí. No le, no, nosotros, tranquilamente, porque me dice un vago, me acuerdo un productor, me uh -huh. dice, yo te hago sacar un CD, en, el mes que viene si crees, te lo produzco y todo, me dice, ¿viste? Sí. Pero yo quiero que hagan ustedes una música más vendible. Y más que nada quería que cambie el mensaje el tipo. Claro. Entonces yo le digo, eh, era como vendernos nosotros, era como vender nuestra música y lo que nosotros estábamos haciendo y por lo que peleamos una banda, porque si no hubiéramos hecho esto cuando éramos más chicos, me acuerdo cuando éramos más chicos, también esa era la esa era la pelea, ¿me entendés? No, es como te digo, no queríamos bailar una música que diga cosas malas, claro. tampoco... Después de tanto tiempo no íbamos a volver a la hora a cantar, mover el totó, ¿entendés? Claro, claro. De pronto no alcanzaba con que los escucharan. Eliel y, y sus amigos querían más. De ahí surgió la idea de enseñar rap en los barrios, de armar talleres y clases, de generarle a los pibes de toda la ciudad los espacios para que no les gane la calle, para que sientan que alguien los escucha, los entiende. Lo que empezó como un proyecto musical terminó evolucionando en un movimiento educativo Y ahora también en un espacio de comunicación alternativa. Una vez a la semana los micrófonos de FM Chalet se encienden bajo el sonido de R de resistencia. Y Eliel él y, él y sus amigos producen un programa radial que apunta a profundizar una idea que ahora es casi imposible de ignorar. Eh, por ahí nosotros, antes cuando éramos chicos, eh, como que soñamos con. Soñamos con esto y antes hacíamos radio. Yo lo contaba el otro día al, al tincho que nosotros hacíamos radio en Alto Verde. Ajá. ...y nos escuchamos nosotros solos... ...porque claro. no nos escuchaban ni el loro... ...o sea, nos escuchamos ahí en el barrio... ...y por ahí recibíamos un mensaje... ...en programa de todo el mes, ¿entendés? ...que nos mandaba un mensaje un amigo mío... ...poniendo sí, nomás... ...o tu mamá... ...claro... <risa> ...y eh, nosotros el primer día del programa de chalé... ...ya el primer día nomás ya recibíamos un mensaje... el de Villa del Parque... Claro. ...o de, del otro lado, así... ...entonces va, a a decir... ...no, no estamos escuchando nosotros solos... ...nos está escuchando una banda de gente... Le decía ya al nado Ponele fue lo que me re sorprendió ¿Me entendés? Claro. O de ponerle Te mandaba un mensaje de Villa Hipódromo Un saludo Gracias por lo que están haciendo Entonces Eh, hey, me está escuchando de Villa Hipódromo Gente que ni conozco A los colegas los escucha todo el mundo Sí Quizás me genera hasta un poco de envidia profesional No me puedo enojar de todas formas No me sale Porque uno los escucha Y entiende el fenómeno enseguida Y los nombres Alto Vuelo Y la voz del pueblo Les calzan a la perfección esto ya no me sorprende. sorprende, nuevamente otra vez, con el agua en la rodillas recibo el 216, y ahora que van a decirme que no se los avisé ese año pasa lo mismo y así estamos como ven, rogándole a Dios que tenga misericordia por la gente de mi barrio, de la vuelta y de concordia, de Dios sea la gloria y a veces nos olvidamos, pero a todos estos episodios nosotros los provocamos cada vez que cortamos y desmantelamos bosques, y ahora quiero ver a dónde están los que se van a hacer cargo, ¿Dónde están los ¿Dónde están los funcionarios? ¿Quiénes son los responsables? Abro los portales, leo las noticias, el agua va subiendo, más día tras día, lo que más me molesta es que se manipule todo, porque lo que es gracia para otros el negocio. Si me escucho bien lo que dije en negocio, no pidan por casillas que les llevan los elogios, menos millones los boliches y más para la gente. Y esto va con fuerza para el señor intendente. Es que el barrio suena fuerte para que llegue a sus oídos y también para que llegue a Su bolsillo, la obra no llegó, su bolsillo se llenó La jugada no salió, la gente se inundó Pero le vamos a meter porque el Yo no me callo Vamos a defender a la vuelta del paraguas, Que siga sonando y que pegue como roca Porque vamos a dar la cara por el paraje que la boca Cuando van a tomar cartas en el asunto Cuando haya tres y esos cien difuntos Que amargo panorama, el agua está en la cama Y no es cosa rara porque cada año pasa Esto no es casualidad Esto falta de inversión, y de lo responsable el pueblo pide su sillón. Esto no es casualidad y esto falta de inversión, y de lo responsable el pueblo pide su sillón. No hay tiempo que esperar, hay que empezar a actuar. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿O será que esté su plan? No hay tiempo que esperar. Hay que empezar a actuar, hasta donde hay que llegar, o será que es su plan. Seguimos viendo cómo manipulan a los medios, mucha gente que observa sabe que esto no es en serio, son mentiras las alturas. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Y de Santa Fe nos vamos a Mendoza, a las calles de Mendoza, y en esta historia también aparece el barrio ...como fuente de la cultura popular... ...insurrectos... ...en este informe de Radio Comunitaria Cuyum. La música, el teatro... ...los malabares... ...el arte en general... ...son expresiones que nos acompañan en la vida. ¿Qué sería de nosotros... ...sin ellas? El artista popular y callejero... ...es el cable a tierra de la sociedad... ¿Cuántas veces entre oficina y oficina que caminamos para realizar un trámite nos paramos frente a ellos y por unos minutos y a cambio de la voluntad nos transportan a mundos mágicos, bien alejados de nuestro lugar y olvidamos por un momento nuestros problemas? Sin embargo, a veces es al revés. El músico popular callejero es el disparador para que conozcamos y tomemos posición sobre determinados temas que tienen que ver con injusticias o reivindicaciones. Que desde abajo se puede cambiar Que desde abajo lo vamos a ayudar Para que se acabe y no vuelva más En Mendoza, una banda de rock llamada Insurrecto Marca su trayectoria con presentaciones en escenarios formales Como también en los que no lo son tantos Cada vez que en los barrios o en las organizaciones del pueblo Se arma una fiesta popular Siempre esta banda se hace presente donde no, no todos se animan a llegar algunas veces. O, como decir, un centro social, un barrio, ¿viste? Entonces siempre hay como estar tratando de llegar a esos lugares que cuesta y sí, yo creo que como Insurrecto nos sentimos parte de lo que, digamos, lo popular, así, culturalmente hablando, ¿no? Porque tratamos de estar, tratamos de compartir, siempre vamos a los espacios. Bueno, por suerte con ustedes, también tenemos bastante feeling y cosas que hemos hecho, que hemos claro. podido preparar. ¿De eh, qué se trata? Eh, de lo popular, de la barriada, de sentirnos Del... bien, de hacerle bien al vecino. Así sí, que por eso sí, yo creo que Insurrecto es una banda así, popularmente hablando, sí, sí, la verdad que sí, siempre en los barrios, siempre trabajando de esa manera. Cultura popular, y la el ruido de tambores empieza a Es probable que desde esos espacios populares, estos artistas logran retroalimentarse. Gracias a estas experiencias, se fortalece su musa inspiradora. Pero lo más importante es que no traicionan de dónde vienen, porque ellos, ellos son del barrio. Hemos tenido algún pasado en alguno de nuestros barrios, ¿no? Eh, tanto en la zona este, como en la zona oeste, o en los barrios del sur, ¿viste? Siempre... Claro. Siempre tratamos de tener ese contacto, porque es algo que no hay que dejar de hacerlo. Eh, de, vos te acercás ahí donde en realidad te das cuenta que hay gente que tiene necesidad, que busquen la cultura como una salida a su necesidad, ¿no? De, no sé, demostrar de quizá un poco de música, tirar talleres de, de música, de percusión, de guitarra. Y bueno... Lo, lo que siempre está haciendo falta quizás donde no llegan los políticos es eh, en los barrios, donde no se le da mucha ayuda a la gente. Por eso también creo que es como un lugar donde, no sé si te digo que se nos hace fácil acceso, pero siempre queremos estar participando ahí eh, porque es una manera de, de colaborar con la cultura, con la sociedad en la que estamos y creo que en eso también nos sentimos muy comprometidos siempre, ir a participar y no solo de participar, sino también de, de poder dejar nosotros una huella, dejar... Una marca, digamos, algo que a alguien le, le haga ver la nota que venimos viendo nosotros, que está muy, muy bueno dedicarse a todo esto que es la cultura y el arte. En la ciudad de Mendoza, el Intendente Suárez elevó una ordenanza que fue aprobada por el Consejo Deliberante para que esta actividad cultural callejera fuera prohibida. El repudio de la comunidad artística es generalizado. El jefe comunal argumenta, ruidos molestos. Pero nosotros desconfiamos de ese argumento. Creemos que el poder político, junto al poder económico, tienen mucho miedo de lo que pueden llegar a generar una letra de una canción un monólogo de un actor, un mensaje que proviene desde las tripas del pueblo y que puede estallar en una revolución. Además, ¿cómo se puede decir que el sonido de una guitarra es un ruido molesto? Desde Radio Comunitaria Cuyún, Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, junto a nuestros artistas callejeros y populares, los saludamos, amigos del Expreso Farco. Y así llegamos al final de este Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país